Maestro, usted me puede apagar las luces aquí, apágueme las luces, apágueme las luces, maestro. Maestro, yo quiero que usted me apague las luces aquí me dé e a mí solito el lagarito aquí. Yo quiero que levanten todos los que tengan celulares, levanten la mano los que tengan celulares, prenda n la s bombilla, s prenda n la s bombilla, s los que tengan los celulares, que los prendan. Los que tengan todos e s t o que b r i l l e que los prendan. Así mismo, mira, mira, mira para allá, mira cómo se ve eso. Que prenda n los celulares, todo el mundo con los celulares arriba.